Nosotros creemos con toda emunidad, con toda nuestra fe, en la venida de Mashiach. Y aunque Él pueda demorarse, yo siempre lo esperaré cada día a que Él venga. Amén. Puestos en pie, vamos a exaltar el nombre del Eterno. Me albi me albi me ahí por sea aquel loa aquel lo vergüenio si amor me albi me albi me ahí por sea aquel loa aquel lo vergüenio si amor si amor lo bendecimos Дякую Let's go. Nuestro Salvador Y los hijos del rey le cantan La lai, la lai, la la la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 La la la, la, la, la, la, la. ти сама і нуре Ben. Mi bastala, mi cana c'è nata, te aye, mi neca, albe, mi bastala, me kana, c'è nata, ye mi neca, me albe, mi bastala, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay.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 Te encantas en la que alguien me deja, mi más te encantas en la que alguien me mi más te encantas en la que alguien me deja, El Eterno siempre tenga su vista puesta en este vástago que ha sembrado en Israel, en todo el mundo Amén Субтитрувальниця Оля На es tu favor hacia mí eterno Elohim de mi salvación todos tus caminos son más altos que mis caminos y tus pensamientos están por encima de mis pensamientos al ser así yo me rindo ante ti a tus pies oh eterno te quiero entregar toda mi vida Субтитрувальниця Оля God. Hizo que se abriera una brecha Entre el Eterno y su creación Entre el Eterno y el Hombre y No había camino alguno para poderse acercar al Padre Tal vez algunos sacrificios Para poder lograr llegar a agradar un poco al Padre que no tenían perdón, ¿quién podría subsistir delante de la presencia del santo Varujú? Ni siquiera el Coen Gadol solamente una vez al año podía entrar al en lugar más santo. Sin embargo tenía que ofrecer un sacrificio por su pecado Para poder estar delante del Eterno Y que el Eterno tuviese misericordia de Él y de todo el pueblo dice. Dicen los profetas, los Nevin Que solamente se levantaría uno de la casa de David el masías verdadero que podría retornar el verdadero perdón entre el Eterno y su creación y el Eterno en su inmenso amor para con nosotros entregó a su único Hijo para que cumpliera esa labor porque así nos ama Cuando decimos Yeshua no es un nombre No es un nombre tampoco Es la esencia de lo que significa El ungido La salvación verdadera que viene directamente del eterno La cual nos santifica para poder estar delante de su presencia. Tonco en Gadol, delante de la presencia del Eterno, que está a la diestra de Él, de día y de noche intercediendo por cada uno de nosotros, libre de pecado, que se entregó a sí mismo en obediencia, para que no hubiese más nunca un sacrificio por expiación de pecado, sino que su sacrificio Permanece Por toda la eternidad Como un estatuto perpetuo Donde dice que somos salvos Y podemos llegar delante De la presencia de nuestro eterno Por eso agradecemos Al eterno por todas sus bondades Pero más aún por su salvación Verdadera en Mashiach Yeshua cual por él hemos sido injertados dentro de Israel y sus promesas porque antes no teníamos nada y ahora tenemos todo debido a sus méritos debido a su obediencia la cual nos dice cada día que debemos obedecer los mandamientos de nuestro padre Nuestro agradecimiento para con el Padre que el Masías verdadero Yeshua Se vio de esplendor Él sin mancha Por eso clamamos Y decimos bendito el que viene En el nombre del Eterno Y con completa emunada Nosotros creemos en la venida de Mashiach, en gloria y esplendor. El Ben David rescatará a su pueblo. Jesús. Levanta el pie, levanta el pie, el pie. Levantando tus brazos decimos, Jesús. al rey de reyes y señor de señores que merece toda la honra y toda la gloria con esa misma actitud de reverencia y de adoración queremos ofrecer nuestras ofrendas en señal de gratitud